sobre salud sexual, sobre salud reproductiva, todo lo que tiene que ver con la ESI. Y hoy lo queremos conversar con alguien que realmente la tiene por el mango, la conoce, sabe de qué va la cuestión, porque Marcos Ordóñez es médico especialista en medicina general y familiar, y también es magíster en salud sexual y... Reproductiva, como miembro del equipo de capacitación en educación sexual integral de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, le damos las gracias y las bienvenido, a Marcos. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, un gusto estar con ustedes. Eh, Marcos, primero que nada, decime hablanos de cómo percibiste la llegada de la ESI eh, con la forma actual que tiene en la Argentina. Digo, es una ley, va implementándose un poco a los tumbos, en algunos lugares va más adelantado, en otros lados va más a regañadientes. A veces, ¿cuál es tu descripción este de, de todo el fenómeno? Bueno, tu, tu descripción, Juan Pablo, es bastante... Eh, cercana a la, a la realidad, es decir, nosotros tenemos esta ley de educación sexual integral desde el año 2006, es decir, que ya, ya han pasado unos cuantos años, sin embargo, la, la ley todavía está a, a medio implementar, no es decir, hay instituciones en donde sí se da, otras que se da más o menos, y otras en que no se da nada. Y esto, bueno, eh, cuando uno escarba un poquito para ver eh, cuáles son las razones, encuentra varias, ¿no? Encuentra eh, Pero fundamentalmente, y es en, en esto donde yo últimamente... Ando haciendo particular hincapié, creo que el mayor problema de la ausencia o la falta de implementación de esta ley de educación sexual integral tiene que ver muchas veces con resistencias personales para una temática que obviamente que a los que somos de otras generaciones nos resulta en primera instancia incómoda, teniendo en cuenta que somos todos generación del repollo, ¿no? Venimos de la época donde no se hablaba de estas cosas, ¿no? a Donde hablar de sexualidad era una cuestión eh, prohibida, obscena, vergonzosa. Todos los que nos hemos criado en, en esa lógica, hoy en día tenemos que estar al frente de la educación sexual integral, por lo tanto, es casi esperable eh, cierta cierta resistencia. Pero encuentro más ahí, en en esa brecha entre entre las nuevas generaciones y el mundo adulto, la dificultad de esta implementación. Obviamente que hay docentes altamente comprometidos con esta ley, hay instituciones que también profundamente están comprometidas y, y, y tratan de garantizarla de la mejor manera. Pero como es una ley que se propone como transversal, es decir, que atraviesa de alguna manera todos los contenidos y todas las materias, pasa con estas cuestiones que cuando son de todos, no son de nadie. Entonces queda ahí bollando y, y, y nadie toma el guante como para decir, me hago cargo de esta educación sexual. Qué bárbaro, eh, Marcos, lo que lo que supone la implementación total de una ley eh, que modifica verdaderamente de manera profunda y concreta la educación eh, que sea tan resistida y que vos nos vengas a dilucidar esto, a, de, a descubrir que las resistencias pueden estar dentro de nosotros mismos. ¿Andamos todavía avergonzándonos de algo que llega para, para mejorar el, la realidad de no no la nuestra particular porque ya hemos vivido pero de las nuevas generaciones este nos resistimos por por por esto que, que señalás vos de que hemos crecido sin educación sexual sí, o hay, yo creo que o, o hay otro sí. hay otro hay otro mojón ahí cultural No, obvio, obvio, obviamente que hay otros aspectos que entran en juego hay hay, hay personas que tienen directamente una posición tomada al respecto, ¿no? Y su resistencia por ahí es más ideológica que, que, que prejuiciosa, ¿no? Con respecto al tema, ¿no? Sí, eh, creo que, eh, insisto, el mundo adulto se encuentra un poco desencajado con esta función que tiene que llevar adelante y con esta tarea, eh, porque, eh, a ver, la ESI de alguna manera no, no nos modifica, ¿no? Digamos, la ESI lo que tiene de bueno, que no solamente es para los niños, niñas y adolescentes, sino también para el mundo adulto, ¿no? Digo, eh, también obviamente nos interpela, nos nos, nos, nos nos genera cuestionamientos, ¿no? Porque hay un montón de cosas, insisto, que, que tienen que ver con los contenidos de la ESI que nos van a poner en ese lugar de incomodidad, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo es una de las variables que tiene la, la educación sexual integral que es la perspectiva de género, ¿no? Que muchas veces, producto de que hay un montón de personas que se dedican a atacar la, a la ESI, se termina generando una gran confusión con respecto a, a qué hablamos de cuando cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Que básicamente tiene que ver con comprender las maneras en que hemos sido socializados, hombres y mujeres, y cómo ese modelo de socialización muchas veces se traduce en desigualdades y a veces en violencia. Esto que es así de simple, eh, muchas personas, movimientos y a veces desde sectores políticos, eh, lo, lo toman eh, como ba bandera para atacar a través de eh, mentiras con respecto a lo que es la ESI o con mentiras con respecto a lo que es la perspectiva de género, no generando gran confusión y hay muchos sectores de la población que terminan opo oponiéndose a la educación sexual integral solamente porque han tenido mucha confusión con respecto a cuál es el contenido real, ¿no? Obviamente que si un padre que desconoce en profundidad de la ley, le dicen que van a adoctrinar a sus hijos, que le van a enseñar tal o tal cosa, que son absolutamente mentiras, van a tener miedo con respecto a esto, ¿no? Por eso me parece que hoy en día se da casi de manera obligatoria la necesidad de, de entablar una especie de batalla cultural con esta temática. Tal cual, tal cual. A, a, asistimos también a la visibilización de colectivos de diversidades sexuales que por ahí antes tenían otro destino en la sociedad, hoy las personas que son eh, de los colectivos de diversidades sexuales, sea cual sea, quiere tener una vida eh, integrada en la sociedad, quiere poder desarrollarse. Marcos, es sumamente importante que entendamos que la importancia de la ESI, pero también que entendamos que las modificaciones, por más que ya tengamos la vida vivida y seamos grandes, nos siguen siendo fundamentales a quienes todavía tenemos capacidad de decisión, influimos eh, de alguna manera en, en la realidad periódica. Acá también hay una gran cuota este de um, posibilidades en la educación sexual integral, digo a la hora de entender a las eh, identidades trans, por ejemplo, que también a la vecina al, al vecino le cuesta muchísimo porque tampoco hay nadie que se siente a dialogar, a conversar, ¿qué hay que hacer, Marcos, con la ESI para que que termine de llegar a los hogares de las personas que, que no tienen mala voluntad, pero que no tienen la capacidad de entender el fenómeno del todo. Bueno, yo, yo básicamente creo que eh, hay que atacar con la mejor herramienta que tenemos, que es la información. Esto que estás haciendo en tu programa es entablar esta batalla cultural que yo digo. no Tenemos que utilizar todos los medios para poner claridad con respecto a, la, a, lo, a lo que es la educación sexual integral y que son contenidos que son buenos para todos y para todas. no es eh, Eh, digamos algo que beneficia a unos y perjudica a otros, la educación sexual integral es buena para los niños, niñas y adolescentes es buena para, también para los adultos, para que nos repensemos, porque como bien decía siempre estamos a tiempo de parar la pelota, mirarnos, repensarnos y ver qué cosas podemos modificar de nuestra vida para ser mejores, ¿no? Para vivir mejor, para tener mejores vínculos, ¿no? Para a, abandonar prejuicios que muchas veces hemos incorporado producto de los modelos educativos viejos, ¿no? Y en este sentido, esta este eje que tiene la educación sexual integral de el respeto a la diversidad sexual a todas las diversidades, pero particularmente a la, a la diversidad sexual, me parece central porque ¿a qué apunta la la este eje particularmente, a que los niños y niñas que se sientan representados, que sienten que pertenecen a ese territorio de, de, de lo que llamamos la diversidad sexual, sepan que tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y que deben ser respetados y que bajo ningún concepto se debe tolerar la discriminación y la violencia. Y para quienes no pertenecen a, a, a ese colectivo, saber que bajo ninguna circunstancia tienen el derecho de violentar Y o sea, básicamente empodera a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y acá hay una cuestión que yo no entiendo, porque a ciertos sectores tanto le molesta que uno bregue o que luche para que las, las violencias por orientación o por identidad de género sean parte del pasado. Y qué podemos decir de esas eh, tensiones que generan sectores de nuestra sociedad que por ahí, Marco, no sé si me parece a mí, o verdaderamente están sobre representados. Cuando hablamos con una mamá, con un papá, acerca de lo que está pasando en algunas escuelas con la llegada de la ESI, vemos que al final, al fondo, por más que, que al principio puede haber un poco de bloqueo, al fondo hay una capacidad para aceptar y para entender, incluso indagando... y me voy a poner a averiguar este sobre el, sobre ese particular. En cambio, otras otros sectores, este no, no, esto no no ni siquiera tendría que existir no tiene que haber presupuesto, eh, esto es eh, es cómo es que se dice cuando hablan de ideología y de, de género, sí, claro. Y de la ideología de género y demás. Eh, ¿qué, qué, qué sectores de nuestra sociedad son esos marcos, ya ya te liberamos, pero la verdad es sí, que sí, sí. da ganas no, de escarbar ahí. La pregunta es, es muy buena, porque a ver, Hay sectores que están como militando fuertemente el, el, la anti-educación sexual integral, ¿no? Y ponen a la misma como un monstruo. Yo te voy a decir sinceramente, yo creo que hay más que nada allí una busca, búsqueda de réditos Eh, político a través de la confusión y el miedo, que de una posición real. Yo dudo realmente si piensan lo que dicen, pero sí creo que lo, ve, lo ven como oportuno eh, en, en términos eh, políticos, ¿no? De juntar voluntades alrededor, porque naturalmente los seres humanos le tenemos cierto temor a lo nuevo, ¿no? Y le tenemos temor a que nos muevan nuestras estructuras y nuestras certezas. Y la ESI viene a eso, a poner en, en tensión eh creencias atávicas que te, que tenemos, ¿no? Entonces es fácil conseguir justamente con un discurso retrógrado y conservador conseguir adeptos, ¿no? Eh, eh, entonces creo que se está utilizando más, digo en un sentido político, yo cuando veo cier ciertas personas que que pululan por la tele, ve veo al mismo tiempo que también tienen ciertos intereses políticos. Me parece que lo utilizan para sumar para sumar voluntas desde ese lugar, desde el prejuicio y el desconocimiento y reforzando Vieja, viejas posiciones no reforzando que... muy bien, muy bien sí. continúa Marcos por favor no te quería interrumpir no, no, no, no digo y que me parece que la, la, la lucha que nos debemos es porque muchas veces a ver caemos en una cuestión de relajarnos por pensar que las cosas por estar por ley nomadas están garantizadas Eh, y, y sabemos que muchas veces la, las leyes están por delante de los cambios sociales, que llevan un tiempo. Creo que tenemos que laburar en ese cambio social. Y que estas oposiciones tan fuertes que aparecen nos dan la oportunidad para salir también a, a pelearla con un contradiscurso y explicar qué es realmente la ES y que no haya confusiones, que quede claro y que yo porque me ha tocado en escuelas de todo tipo hasta en hasta en escuelas religiosas dar clases y cuando uno explica las cosas y explica los contenidos los contenidos se genera un gran alivio, se genera un gran alivio porque hay mucha confusión, vuelvo a repetir, malintencionada. Muy bien, muy bien. Ahí abriste una puerta para una conversación eh, sobre política nacional y regional que la vamos a dejar para otro momento. Ya te queremos liberar. Eh, la verdad, Marcos, son, es muy claro todo lo que nos has venido a, a contar y a plantear y refuerza nuestra mirada acerca de la importancia de la educación sexual integral. este Quedan un montón de, de temática que me gustaría conversar con vos sobre cómo la cuestión se lleva adelante en la provincia de Córdoba porque está una cosa muy interesante para mí que es lo de la cartilla de toda educación sexual eh, que te convidamos a volver a estar en la siesta que nos fue para hablar de cómo funciona y de cómo si realmente está funcionando o no, pero te quiero liberar y solo te pido que le digas a la audiencia si la educación sexual integral, Marcos, es solo para niñas, niñas, niños y adolescentes o si también es para los adultos. No, yo, yo particularmente, de, de hecho, hace un tiempo que yo vengo insistiendo en la necesidad que exista alguna instancia para, de, su, de educación sexual integral para el mundo adulto, ¿no? Porque si no, este, esta brecha no se achica, ¿no? Eh, estamos en un desencuentro con las nuevas generaciones que al mismo tiempo cargan con un montón de información, muchos se han empoderado con respecto a las leyes, y por ahí la generación adulta está como a contramano de todo eso. Digo, debería haber algunas instancias para que el mundo adulto también se actualice en ese, en ese sentido viste como es la de la educación sexual es como los teléfonos viste van quedando en la información va quedando fuera de moda eh, fuera de uso así que yo creo particularmente insisto que la educación sexual integral es una de las mejores herramientas que tenemos la tenemos como ley tiene unos contenidos maravillosos que le digo a la audiencia que si quiere conocerse se meta en el Ministerio de Educación de la Nación, vea los contenidos, vea lo que propongan, para que no venga cualquiera y nos diga que están dando cosas que no tienen nada que ver con el programa. Está muy clara la, la información, ha sido generada desde lugares eh, científicos con médicos, oxiólogos, psicólogos, pedagogos, etcétera. Digamos, unas por es son contenidos muy pero muy útiles y yendo tu pregunta, tanto para niños, niñas y adolescentes como para el mundo adulto, nos viene bien a todo y sobre todo en el terreno de la docencia hay una cuestión que es muy interesante de decir. Y es que saca al adulto del lugar de ser el centro, de, ese, de esto que llamamos nosotros la cultura adultocéntrica, no de ser los dueños del saber, porque la educación sexual nos expone que nosotros como adultos no sabemos sobre eso, y que tenemos que realizar este proceso de aprendizaje al mismo tiempo que nuestros niños, niñas y adolescentes, no nos saca de ese lugar, vuelvo a repetir, de ser los, los, los dueños del saber. Por lo tanto, nos humaniza. Excelente, excelente. Gracias, profe. Gracias porque no. sos médico, pero sos un maestro a la hora de despejar dudas y mostrar cuál es la senda correcta Marcos para para pensar y reflexionar acerca de la cuestión ese a todo el mundo adulto que nos está escuchando. Bueno, Juan Pablo, ha sido un gusto y cuando ustedes quieran coordinamos otra entrevista. Dale, dale, un abrazo ha sido y que un gusto. que tengas buena jornada, Marcos. Igualmente, un un saludo también a toda la audiencia. Ahí va mi médico preferido ahora, por este fin de semana, por lo menos, médico generalista y familiar, Marco Ordóñez, que vino a poner la posta, eh, el, el punto arriba de la I, de la I, de la E, sí, de la